Es lunes 21 de noviembre, tendremos un día por delante muy nuboso... ...que podría traernos precipitaciones débiles por la noche... ...alcanzaremos una máxima de 22 grados... ...ahora el termómetro de Tele-Elch indica 14,8 grados de temperatura... ...el viento será de poniente, flojo por la mañana y moderado por la tarde... Así comenzamos una semana que será marcada... ...por la carrera de AMACMEC, la María Rosa... ...para combatir el cáncer de mama... ...viviremos el 25 de noviembre... ...el Día de la Lucha contra la Violencia de Género... ...también las actividades conmemorativas... ...por el aniversario del Palmeral... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...y el Black Friday... ...se espera un aumento de las compras navideñas... ...por los descuentos que ofrecen... ...los comercios en una época... ...que esperan poder paliar los efectos de la crisis... ...que estamos sufriendo por la subida de precios... ...y la amenaza de esa recesión económica... ...nos acercamos a final de mes... ...y tendremos en lo que se refiere a la actividad política... ...comisiones de pleno... ...y mucho debate presupuestario, cultural y social... ...de momento, la pasada semana la terminamos... ...con importantes visitas... ...y el mundial de fútbol más insólito de su historia... ...ha comenzado en Qatar con una fuerte oposición al, rey, al régimen qatarí y con reivindicaciones a las libertades y derechos humanos que ese país pisotea. Y con, vamos a comenzar con los titulares. Eh, hemos dicho que el pasado viernes tuvimos importantes visitas, la más destacada, la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se reunió con la Asociación de Aparadoras en Carrús para apoyar las reivindicaciones de este colectivo. Y hoy lunes está previsto que el Hospital General de Ilche comience a atender las urgencias cardíacas. Se pone en marcha la unidad de infartados y se evita así los desplazamientos de los pacientes a Alicante, una unidad que estará abierta las 24 horas todos los días del año. Al PSOE le llueven las críticas por cómo ha gestionado lo de retirar los nombres de las calles de Carrus por ser eh, nombres decaídos del bando franquista. Compromís, su socio de gobierno, propone que se retiren de forma progresiva. El PP acusa al alcalde de haber provocado este problema por haber propuesto el cambio que ahora rechaza y el PSOE asegura que las calles de Carrus no se van a modificar. Además, el Consejo ha aprobado declarar Proyecto Territorial Estratégico para Industrias de Alto Componente Tecnológico Innovador, la iniciativa presentada por la empresa ilicitana PLD Space. La empresa espera invertir 81 millones de euros en los próximos dos años y generar pues, más de 300 puestos de trabajo, la mayoría muy cualificados. Y en la crónica deportiva a partir de mañana martes el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Pablo Machín inicia ya con el equipo los entrenamientos para mejorar la competitividad de sus jugadores. Tiene de plazo seis semanas para conseguir sumar los puntos que se necesitan tras el parón del Mundial con el objetivo de evitar el descenso.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 Pues cuando pasan cuatro minutos de las siete de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo con una buena noticia y es que hoy está previsto que se inicie el servicio de hemodinámica las 24 horas del día, 365 días del año, en el Hospital General de Elche. Es una reivindicación que viene de lejos y que va a evitar el traslado de una treintena de infartados cada semana a la ciudad, al Hospital de Alicante. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo el viernes en Elche, en Carrus, Se reunió allí con la Asociación de Aparadoras. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, estuvo este viernes en Elche, en Carrus, para reunirse con la Asociación de Aparadoras y conocer sus reivindicaciones. Allí la recibió el alcalde y también un nutrido grupo de aparadoras con aplausos, abrazos y besos hasta la entrada al Centro Social Francesc Cantó. La primera en saludar fue la portavoz del colectivo, Isabel Matute, quien siguió abrazada a Yolanda Díaz durante todo el recorrido. El resto de mujeres, todas con la misma camiseta y el lema si yo paro tú no andas se a, fueron acercando para mostrarle su apoyo y ánimo al grito de eres muy grande y presidenta presidenta la ministra se mostró muy feliz de estar en carrus junto a las aparadoras para seguir trabajando por sus derechos pues escuchamos las declaraciones que hizo Eh, estoy encantada de estar en Carrús, en Elche. Hacía mucho tiempo que quería estar aquí y hoy me debo a las mujeres aparadoras, que son las grandes invisibles, y voy a seguir trabajando para ganar los derechos de las trabajadoras. ¿Qué les va a proponer a las aparadoras? Pues Yolanda Díaz, no espero a los medios de comunicación, vino a decir lo que han escuchado, que está con las aparadoras, que ya son el país y que hará todo lo posible para dar respuesta a sus necesidades. Y el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, pidió a la ministra que se comprometa con el Che y que no venga a vender humo. También nos visitó el pasado viernes el consejero de Sanidad y es que la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Elche atiende más de 300.000 consultas desde su puesta en marcha hace 25 años. El consejero Miguel Mínguez asistió junto al alcalde y el gerente del Departamento de Salud al acto de conmemoración de ese 25 aniversario de esta unidad. El alcalde reconoció la labor asistencial que este departamento ...está realizando que ha sumado más personal especializado... ...y ha desarrollado una apuesta firme por la formación interna... ...y por la investigación. Y además, el viernes supimos una importante noticia... ...el Gobierno valenciano, el Consejo aprobó, acordó... ...declarar proyecto territorial estratégico... ...la instalación de una empresa aeronáutica en Elche... PLD Space facilita la implantación de empresas de alto valor tecnológico para consolidar la comunidad valenciana como polo de atracción de talento y gran ocupación. Está previsto que se generen 325 empleos directos y con una inversión de 81 millones de euros. Además, se acordó declarar al Ayuntamiento de Elche como la Administración Pública encargada de la tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios para la implantación definitiva de ese Plan Territorial Estratégico. Además, eh, se declaró, como decimos, eh, al Ayuntamiento en colaboración con el resto de administraciones públicas. Y en la página de sucesos, les tenemos que contar que la Policía Nacional ha advertido que el timo del pasteleo ha llegado a Elche. Se trata de estafar... ...a los joyeros con piezas falsas... ...primero le, ensañan, le enseñan la buena... ...y una vez que comprueban que es de oro... Los timadores hacen el cambiazo y le dan la baratija. Este timo se hacía en la calle y ahora los agentes han comprobado que se está realizando en las tiendas de compra venta de oro y metales preciosos. En elche detuvieron a un hombre y una mujer de 23 y 21 años de nacionalidad chilena y dominicana por intentar vender dos medallones falsos. El propietario se percató de ello y avisó a la policía. Semanas antes estafaron en otro establecimiento mil euros al dejar una joya falsa. Y cambiamos de asunto, la orden dada por la Consejería de Calidad Democrática de retirar la Cruz del Paseo de Germanías y los nombres de las calles de Carrús, por ser eh, decaídos del mando franquista, está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para los socialistas. Compromís no está de acuerdo con la decisión del PSOE de dejar como están los 123 nombres de esas calles de Garrus y el concejal Felipe Sánchez reprochó al alcalde que no les informase cuando se abrió el plazo para catalogar esas calles como franquistas. Compromís quiere cumplir la ley de memoria democrática y propone que se cambien de forma progresiva. Eh, sí que hemos trasladado a... a a nuestros socios de gobierno que cuando se toman decisiones de gobierno aunque tenga que ser con acuerdo o con desacuerdo se tiene que hablar previamente y es evidente que por parte en este caso de, del alcalde pues no no hubo eh, esa, esa pequeña conversación que nos pudiera en un momento dado pues mostrar nuestra postura y ver si había eh, elementos para poder eh, tomar una decisión conjunta en este caso ellos en, en este caso eh, ...han manifestado su intención de que no quieren cumplir eh, eh, la ley de memoria democrática... ...tal y como se como, como en estos momentos eh, nos encontramos... ...nosotros por parte de compromiso sí que estamos con absoluto respeto... ...a la ley de memoria democrática, absoluto respeto a las decisiones que se toman... Eh, con, ...con la constitución de este catálogo de vestigios de la, de la dictadura... ...y sobre todo lo que pedimos también es pues bueno que se amplíen esos plazos... ...que se estudien en detalle en las calles... El Partido Popular fue más allá en sus críticas y acusó al alcalde de haber generado este problema eh, de las calles de Carrús porque las incluyó en el catálogo de referencias franquistas de la Consellería a principios de este año y por ello van a pedir, mediante una moción, que se retiren de ese catálogo. Escuchamos a Claudio Guilaber, portavoz del Partido Popular y a la concejal del Partido Popular, Inma Mora. Este informe, ...ha hecho que los ilicitanos conozcan cuál es el verdadero rostro de Carlos González y del PSOE. Porque ha sido González y su gobierno el que ha hecho este informe. De nada sirve, señor Carlos González, de que usted saliera ayer anunciando no sé qué. Usted ha enviado este informe. Usted ha señalado a 123 personas cuando, como franquistas cuando no conocieron el franquismo. Una moción en la que exigimos la retirada inmediata de este citado listado y que se le remita a la Generalitat, que se le remita a la Consellería una comunicación que acredite que no existe en la actualidad en el municipio de Elche ningún vestigio nominal del régimen franquista, así como que la cruz del Paseo de Germanías no posee ningún escudo con escisiones falangistas tal y como reconoce el señor Carlos González. El portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, fue muy claro... ...el cambio de calle supone un perjuicio terrible... ...para un barrio con cerca de 80.000 personas... ...además los nombres de estas personas... ...no suponen una exaltación al régimen franquista... ...por lo que no van a ser cambiadas... ...e hizo hincapié en la autonomía municipal... ...para hacer este cambio... ...ya que ha señalado que la Consejería de Calidad Democrática... ...no puede actuar de oficio en este asunto. Más allá de eso y del catálogo que legítimamente pueda establecer la consellería, está la autonomía municipal. Y la consellería, desde luego, de oficio, no puede cambiar ninguna calle del Ayuntamiento del Y Esto no lo decimos nosotros, sino que la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento lo ha establecido así. Y, por tanto, más allá de que consideren un catálogo, nosotros lo que planteamos es que no vamos a cambiar esas calles. Y antes de seguir con más temas realizados eh, en la Junta, aprobados en la Junta de Gobierno del pasado viernes, cerramos el bloque dedicado a la democratización del callejero ilicitano con la incorporación de un campeón, el boxeador ilicitano y Kiko Martínez. Ya cuenta con una calle en Torrellano. Para Kiko, que logró proclamarse campeón de Europa de peso pluma el pasado mes de octubre, agradeció el homenaje que el Ayuntamiento le ha brindado al dedicarle una calle. En su discurso aseguró que ha sido increíble poder caer y levantarse tantas veces, que ha sido un sueño y que es una ilusión desde que era pequeño convertirse... ...en boxeador y campeón. El alcalde dijo que detrás de este deportista de élite... ...hay una excelente persona, un hombre de valores... ...y un ejemplo para todos. Pues volvemos a la Junta de Gobierno porque se dio luz verde a un proyecto importante para Arenales, la construcción del nuevo centro social. Estará ubicado en el emplazamiento actual, pero se aprovechará mejor la parcela con una planta en forma de L. La inversión asciende a 1.300.000 euros y estará financiada casi en su mayoría por la Diputación dentro del plan Planifica, según explicó Héctor Díaz dotando a la pedanía de Anales del Sol de un edificio funcional que dé respuesta a las necesidades del vecindario, accesible, que desde luego se ha proyectado con criterios de eficiencia energética y que a lo largo del año 2023 permita, eh, sin ninguna duda, que estos servicios municipales mejoren su prestación y permitan también instalar nuevos en el futuro. ...recordamos más acuerdos destacados de esa Junta de Gobierno... ...gracias a la crónica que nos trae hoy Marga García... ...muy buenos días. Buenos días, Ros... ...las actuaciones de mejora de la accesibilidad en paradas de autobús... ...continúan en el polígono de Carrús... ...la Junta Local de Gobierno aprobó el pasado viernes... ...el nuevo contrato de 240.000 euros... ...con el que reubicar alguna de las seis paradas e implementar criterios de accesibilidad con la instalación de plataformas en carril, marquesinas y material pododáctil. Una actuación con la que mejorar la línea que presta servicio en esa zona. Las obras se prolongarán durante tres meses. El pasado viernes también se dio luz verde a la ampliación del plazo de las obras en la calle Olegario Domarco Seller en Carrús. Hasta el próximo 24 de enero una decisión para acabar definitivamente con estas obras que han sufrido retrasos en el suministro de materiales. Además, la Junta Local de Gobierno declaró desierta la licitación del contrato del Servicio de Asistencia Técnica de Redacción del Plan Rector de Uso y Gestión Sostenible de la Red de Riego Tradicional. La única empresa presentada no cumplió con los requisitos y ahora volverán a sacarlo a licitación. Pues escuchamos al portavoz de la Junta de Gobierno anunciando ese nuevo retraso en las obras de Olegario, don Marco Sellar. ...que han afectado a la obra en cuanto al suministro de materiales. La Junta de Gobierno local ha procedido a aprobar esa prórroga que irá hasta el 24 de enero y que permitirá acabar definitivamente las obras de esta eh, calle del barrio de Carrús. Pues esperemos que no haya más prórrogas y también en la Junta aprobó. Otra modificación del presupuesto de este año, ya van 32 para acoger subvenciones de las diferentes administraciones. Más de 3 millones de euros que se incorporan a las cuentas de este año y que se van a destinar a la transformación digital del servicio de autobús urbano, actuaciones de sostenibilidad en el transporte o a la creación de zonas de bajas emisiones por algo más de un millón y medio de euros. Podemos-Elche denuncia que no se ha ejecutado el nuevo plan de igualdad para la ciudadanía que fue aprobado por la mayoría del pleno en septiembre del pasado año. Para la formación moderada es una hipocresía que el Gobierno local pretende celebrar esta semana otro 25N cuando no se aplican esos planes. Escuchamos al portavoz Moisés García. Encontramos inconcebible que el Gobierno anuncie grandes celebraciones y actos para el 25 de noviembre cuando el Plan de Igualdad para la Ciudadanía ha parado y escondido en un cajón. Nos gustaría que el primer acto de celebración fuera el comienzo de la implantación de este plan y desde ya se trabajara para establecer las bases en la sociedad delicitana que permita acabar con la violencia machista. Y todo aquel que pasó el pasado viernes por la Plaza de Baix vio una exposición muy visual y llamativa por el Día Mundial del Retrete, una jornada para concienciar sobre la seguridad, educación y salud de esta infraestructura sanitaria que damos por hecho, pero que en países de pobreza extrema del mundo, pues carecen de ella. Escuchamos a la concejal de Sanidad, Mariola Galeana. Todos esos millones de personas que no tienen acceso a saneamiento eh, lo que les provoca son graves enfermedades eh, con, lo, con lo que conlleva pues, para su salud, para su salud pública y obviamente eh, muchos de esos casos desafortunadamente desemboca en la muerte de la persona. Es importante para la salud de las personas, es importante también para el planeta. Y el Lord Vais acogerá el segundo certamen de bandas de cornetas y tambores Santa Cecilia de Semana Santa eh, este domingo. La concejal de fiestas presentó... Eh, Eh, hablamos de Visite Elche porque promociona el municipio ilícitano como destino turístico en una jornada directa en París y en la feria de Valladolid. Y también IFA acogió este fin de semana una de las ferias más multitudinarias, la del motor Firauto. Y en el Hotel Huerto del Cura se llevó a cabo para los aficionados al dominó una cita destacada que fue el segundo torneo nacional Ciudad de Elche por parejas y al cual asistieron unas 200 personas unos 200 jugadores de diferentes comunidades autónomas y de otros países la glorieta con rosmary alonso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 Pues cuando pasan 21 minutos de las 7 de la mañana es tiempo de escuchar la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, quien nos habla de cómo el nuevo entrenador Pablo Machín va a comenzar mañana mismo los entrenamientos para preparar al equipo para conseguir que después de este parón por el Mundial se reanude la competición liguera con victorias para Leche. El De momento, no han llegado. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve el martes al filo de las diez y media a los entrenamientos con nuevo entrenador. Pablo Machín, que desde mañana se hace cargo ya de la preparación física, de la puesta a punto de recuperar anímicamente al grupo y sobre todo de conseguir lo más difícil, empezar a ganar partidos. Por delante, el nuevo entrenador soriano, que ha firmado hasta final de temporada, tiene seis semanas para hacer una pretemporada exigente e intentar conseguir que el equipo compita mucho mejor de lo que ha hecho hasta el momento. El próximo día 20 los blanquiverdes tienen segunda eliminatoria de la Copa del Rey en el Pedro Escartín frente al Guadalajara. Equipo de la segunda ref será el debut de Pablo Machín en el banquillo blanquiverde en partido oficial, pero todo el... Trabajo va a estar encaminado en estas seis semanas precisamente para cuando arranque la temporada tras el final del Mundial de Qatar. El día 30 o 31 los ilicitanos se enfrentarán en el campo del Atlético de Madrid. Faltan 24 partidos, 72 puntos y Machín ya sabe que tiene que conseguir que el equipo haga y sume la mitad de los puntos, es decir, 36 más los cuatro que tienen en la actualidad llegar a la barrera de los 40, que es donde está la permanencia. Por delante seis semanas importantes también en el capítulo de altas y bajas el técnico, va a pedir al propietario un defensa central, un centrocampista, un extremo y posiblemente también un delantero. Suena el delantero del Olympique de Marsella, Luis Suárez, el colombiano y no el uruguayo, que estuvo en las filas del Zaragoza y que la pasada campaña fue traspasado del Granada al Olympique de Marsella por 10 millones de euros. Pero será, sin duda, una situación compleja a nivel económico. Ya está puesta en marcha la maquinaria para intentar obrar el milagro. Hoy pruebas analíticas, mañana el nuevo preparador será presentado a los jugadores y a comenzar los entrenamientos. Hasta luego.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 Tiguan, Taigo, t T-Rock. Todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquis Todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos. Tanta tecnología. Tijuan, Taigo, T-Cross, T-Rock. Todos tan top. Gama T de Volkswagen. Desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.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 Pues toma Black Friday! En el progresoelche.com todo el mes de noviembre, precios Black Friday con hasta el 50% de descuento y financiación 12 meses sin intereses. ¿El progresoelche.com? ¿La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla? Sí, está en Elche, Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla, en la web el progresoelche.com o en el teléfono WhatsApp 660-938-730. Y no pagues más por lo mismo.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 Muy buen día. Ya se va notando el tiempo otoñal y es que durante este fin de semana, especialmente a lo largo del sábado, las temperaturas bajaron y mucho. Durante esta madrugada mínimas que aquí en la ciudad han rondado los 14-15 grados, en el sur del Candaelch en torno a los 10-11 grados. Comenzamos una semana marcada por el paso de sistemas frontales de origen atlántico desgastados y de hecho hoy se aproximará a nosotros uno que llegará eh, durante la tarde noche, por lo tanto tendremos una jornada marcada por nubosidad en aumento, especialmente durante la segunda mitad del día. Entrada la noche, llegará la parte más activa del Frente Atlántico, nos podría dejar alguna gota o precipitación débil. El viento de componente oeste, flojo por la mañana, moderado por la tarde y hoy alcanzaremos temperaturas agradables en torno a los 22 grados. Sin embargo, para mañana martes llegará una masa de aire frío, las temperaturas van a bajar máximas en torno a los 17-18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 12 grados. Una jornada con paso de abundante nubosidad y viento de componente oeste con rachas en torno a los 50 kilómetros por hora. Para el miércoles llega una masa de aire relativamente templado, suben las temperaturas máximas en torno a los 25-26 grados y a partir del jueves de nuevo bajarán los valores térmicos.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 la emisora de los éxitos, Activa FM. Infórmate en 966 22 47, 47... o en publicidad.com. La mejor combinación de éxito. La mejor Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 ¡Mira, una oportunidad de negocio! ¡Oh, ¡Y ahí otra! Y cerca de ese pino hay como siete. Venga, cógelas todas. Las oportunidades de negocio no son como las setas en noviembre, pero en los Business Days Citroën haremos una excepción. El leasing más completo y ofertas especiales para todos hasta el 21 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroën.es Citroën Marcos Automoción. Pasan dos minutos de las siete y media, después de las noticias, de las crónicas deportivas y de la previsión del tiempo, vamos con uno de los premios del Latin Grammy. Se lo llevó Beyoncé a su canción Break My Soul. Pues no la tenemos preparada, así que vamos ...con otro asunto. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local... No podemos poner esa canción de Beyoncé, pero sí otra de las canciones de Taylor Swift, porque es la estrella este año. Su música sigue emocionando the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were oh You were throwing pebbles and my daddy said stay away from Black Friday a Tiendas Anticrisis El Castor Del 21 al 27 de noviembre Van a explotar todas las bombas Los precios bomba del Black Friday Están en Tiendas Anticrisis El Castor En Elche, Abrida Crevillente 17 Y en Tiendas Anticrisis.es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 El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche sigue fomentando el emprendimiento. Se ha convocado una nueva edición, ya van por la octava, del programa Explorer Jóvenes con Soluciones en la sede UMH Space, con el objetivo de impulsar el talento joven y la generación de ideas empresariales que contribuyan al desarrollo sostenible. Pues bien, para hablar de este programa Explorer Jóvenes con Soluciones... ...pues contamos hoy con la coordinadora del mismo y técnica de emprendimiento... ...en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...Begoña Galeana, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Begoña. Buenos días, Rosemary, encantada de colaborar con vosotros... ...y contaros todo lo que hacemos fuera aquí, en concreto Explorer. Pues sí, vamos a poner orden a esto de Explorer, a este programa. Ya lleváis ocho años con este programa... ¿Y ¿A quién va dirigido, primero? Vale, pues eh, en primer lugar eh, deciros que efectivamente empezamos en 2015 siendo Centro Guayana Space, es eh, decir, ejecutando el programa Flores, son ocho ediciones. Hemos trabajado con, en este recorrido con 120 emprendedores, y, al final son como unos 100 proyectos aproximadamente, Y hemos trabajado con ellos pues, eh, desde un punto de vista del modelo de negocio, trabajar con la idea y evidentemente, con un aspecto eminentemente práctico y de formación. ¿A quién va dirigido? Pues el programa va dirigido, eh, su objetivo principal es eh, contactar con emprendedores, emprendedores que quieran trabajar sobre una idea, que tengan una idea de negocio y transformarla realmente en una solución que contribuya ...en la medida de lo posible a lograr los Objetivos eh, de Desarrollo Sostenible 2023... ...que sabéis que es eh, muy importante y donde están poniendo el foco desde el estos últimos años. Ya, pero eh, ¿cuál es la barrera de la edad? Porque estáis hablando dirigido a los jóvenes, pero ¿hasta qué edad? Vale, y estos solamente pueden participar eh, jóvenes que tengan entre 18 y 31 años... ...pueden participar solos o en equipo... Eh, ...siempre que decir que no tenga un máximo, o sea, que tengan un máximo de cinco personas o cinco emprendedores participantes. ¿Y el requisito solo es la edad y el talento? ¿No hace falta que sean estudiantes de la UMH? No, no, en absoluto. Lo que Ellos tienen que tener entre 18 y 31 años, tienen que tener una idea... ...porque de hecho tienen que describir esa idea de emprendimiento con la que se va a trabajar a lo largo del programa... Bueno, y tienen que residir en los países a los que pertenece o donde se desarrolla el programa. Que no son pocos. España, Portugal, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, México, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos. Vale. Han ¿Y por qué, pero, programa... por qué, Begoña? ¿Por qué este programa Explorer es internacional? El programa empezó... Eh, su origen es español. El programa Explorer está, es promovido por Santander... Santander Universidades, lo que ellos llaman Santander X, es una eh, mega plataforma que han creado de emprendimiento. Empezamos solamente con universidades y escuelas de negocio a nivel nacional, en el territorio español. Ampliaron porque querían generar una comunidad internacional de emprendimiento para tuviera esa sinergia eh, con diferentes idiomas, diferentes países, diferentes culturas y favorecer además así la puesta en marcha de startups. Empezaron con Portugal ampliaron Portugal, luego México, eh, Estados Unidos, Reino Unido y ahí han llegado a todo el conjunto de países que os he nombrado. Ah, pues es interesante. Ahora veremos cómo, eh, ya sabemos cómo lo gestiona, a quién va dirigido, el objetivo, eh, hasta qué, hasta qué plazos hay para apuntarse en este programa. Vale, os cuento. Nosotros tenemos el plazo de inscripción abierto. Eh, se cierra el día 13 de diciembre eh, el programa se ejecuta entre el 30 de enero y el 30 de abril del 2023 es un programa que se hace es eminentemente práctico es eh, online, hay una plataforma donde, que acumula a emprendedores de todos estos países y hay 3.000 plazas contando no solamente España, sino el resto De, de países, hay 3.000 plazas para emprendedores y bueno tienen que entrar en una página web que es explore.byx.org explore.byx.org o que buscan directamente explores en internet y hay una plataforma donde se tienen que registrar y ahí dan de alta como emprendedores y, y cuentan un poco hacen una pequeña descripción de su idea de negocio y nosotros haremos una selección después de proyectos las 3.000 plazas las plazas son eh, gratuitas esa eh, eh, todo lo práctico lo que tienen que desarrollar no, no les va a costar dinero no no el programa como decía se ejercita entre enero y abril es un programa eminentemente práctico es online habrá algunas sesiones que nosotros en el centro hacemos de manera presencial que son voluntarias pero pueden venir porque complementamos la formación de la plataforma, es totalmente gratuito. Hay un jurado final, nosotros seleccionamos nuestro Explorer ganador, o el proyecto ganador, lo que denominan en Explorer Filo, que es Explorer Pecado. Estos emprendedores que después del jurado eh, consiguen el premio, pues tienen acceso a Explorer trip Explorer trip es un viaje de una semana de duración con el resto de seleccionados de todos los países eh, a un importante hub de entrenamiento ubicado en Valencia. Y bueno, allí hay formación, rondas de inversión, pip, y, se hacen uh -huh. muchísimas actividades. Y, y hay un enriquecedor sí. para ellos. ¿Y hay alguna temática eh, o eh, eh, da igual la idea? Bueno, no hay ninguna temática. La idea da lo mismo. Lo que pasa es que eh, Sí que es verdad que Explore ha centrado, el programa ha centrado su objetivo en intentar que las ideas eh, den solución a alguno o contribuya a alguno de los eh, objetivos ODS del 2030, que son 14 de los objetivos. Entonces, por ahí hay muchísima temática. ¿vale? Y por lo acumulado, por los años que lleváis trabajando, has comentado que han sido 100 proyectos de negocio, ¿se han consolidado? ¿hacéis un seguimiento del, del resultado de, lo, de vuestro trabajo? En algunos casos sí otros no, ¿vale? no, yo no sabría decirte ahora mismo de hecho además muchos de los proyectos que están en Explore están en otros programas que tenemos en el parque científico y con estos además sí que hacemos un seguimiento grande eh, pero Explore no te obliga a constituir como, como startup ¿no? trabaja en la idea, el modelo de negocio Y luego lo que sí, pues como perteneces a la comunidad, tienes acceso a ferias, a premios, en fin, un montón de, de, de opciones futuras que tienen los emprendedores que se inscriben al programa. Uh -huh. El año pasado nosotros trabajamos con 25 emprendedores y 18 proyectos de negocio. Hemos seguido trabajando con la mitad de ellos y, y ahí están, trabajando con su modelo todavía. ¿Y quiénes son los jóvenes que se presentan? ¿Son, ¿Suelen ser la mayoría estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche o vienen de otras partes, de otras zonas, de otros sectores? No, en realidad, por cercanía, porque el sentido común te lo dicen también, ¿no? la, la, la cercanía a la, a la comunidad universitaria eh, favorece el que el mayor número de emprendedores sea procedente de, de nuestra propia universidad. Pero no hay cortapisas para esto. Podríamos trabajar con una persona de la como emprendedora, si quisiera. Y, Begoña, por tu experiencia, ¿hay ideas empresariales que se repiten? Sí. Eh, lo que pasa es que, aunque hayan ideas que se repiten, cada una tiene su propia desintoxicidad. Es lo que nosotros llamamos un modelo de negocio con un valor añadido diferente. Entonces, pueden haber ideas que se repiten en el tiempo, que se repiten dentro del mismo programa, pero tienen sus peculiaridades, su personalidad, su filosofía de empresa, su misión y su visión diferente, pero sobre todo un valor añadido que las hace diferencial. ¿Cómo sucede en el mercado habitual? Es decir, hay muchas empresas que se dedican a lo mismo, pero no todas son iguales. ¿Y, ¿Y hay alguna que me puedas destacar? Una porque sea muy frecuente y otra porque sea insólita. Eh, bueno, tenemos, un, nosotros eh, eh, hicimos, eh, presentamos a uno de los ganadores de hace cuatro ediciones el proyecto de, de, se llama Odyssey Robotics, fue el ganador de los premios a nivel nacional y se quedó primero en esa convocatoria de explores. Se dedica a hacer, eh, Odyssey, se dedica Javier Martín, soy el poqueredor. se dedica a hacer robótica y digitalización. ...a nivel industrial, para maquinaria industrial... ...y bueno, está puesto en marcha... ...tiene ya 15 empleados... ...no voy a decir la facturación que tiene... ...pero está facturando y tiene... ejemplo ha trabajado con Consentino... Que ...es una gran empresa del sector. Pues eso eso es el éxito de todos vosotros... Eh, ...porque eh, vuestro espacio... ...vuestro centro Explorer... Eh, eh, ¿por, qué, ...¿por qué personas están, están formadas?... A ver, el Centro Explorer, eh, lo que sería el área de emprendimiento del parque científico, es desde donde se ejecuta el programa. Tenemos el director del área, que es Javier Santos, y luego somos eh, cinco técnicos que estamos trabajando, somos expertos en modelo de negocio, futurizamos eh, los proyectos y todos trabajamos con los proyectos. Nos hemos especializado por sectores, por temáticas, si queréis denominarlo de así. Y bueno, Los proyectos no los repartimos o los tutorizamos en función un poco de esa especialización que hemos cogido. Bueno, pues, proyectos de alimentación o proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, moda, creatividad, industria naranja, medicina, salud, etcétera. Pues Begoña, muchas gracias porque no nos podemos permitir el lujo de tirar el talento a la basura. Gracias. No, para nada. <ríe> muchas gracias a vosotros por hacer eh, o ponerme esta plataforma eh, de radio para contar bueno, que hay talento, que el talento se puede poner en valor a través de programas como Flori y que estamos aquí como parque científico para todo eso. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 Necesito cambiar los electrodomésticos y estoy esperando al Black Friday. ¿Quieres ¿Y Black Friday? ¿Quieres ¿Y Black Friday?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 Pues cuando faltan apenas cinco minutos para las ocho en punto de la mañana, vamos a recordar la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo el nuevo entrenador se prepara para iniciar los entrenamientos mañana con el Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve el martes al filo de las diez y media a los entrenamientos con nuevo entrenador.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de dos horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 141 euros al mes en vivienda y 1.243 euros al mes en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez, 35 de Elche y en www.demesol.com. En Telehits, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasa. Un minuto de las 8 de la mañana, estamos a lunes 21 de noviembre, tendremos por delante un día muy nuboso que podría traernos precipitaciones débiles por la noche, alcanzaremos una máxima de 22, ahora tenemos 13,5 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleilch, el viento será de poniente, flojo por la mañana y moderado por la tarde.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 donde se espera poder paliar los efectos de la crisis que estamos sufriendo por la subida de precios y la amenaza de esa recesión económica. Nos acercamos a final de mes y tendremos en lo que se refiere a actividad política, comisiones de pleno y mucho debate presupuestario, cultural y social. Y el mundial de fútbol más insólito de su historia ha comenzado ya en Qatar, con una fuerte oposición al régimen qatarí y con reivindicaciones a las libertades y derechos humanos ...que ese país pisotea. Pues veremos cuál va a ser el toque de la selección española. Y este viernes, el pasado viernes... ...estuvo en Elche la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... ...estuvo en Carrús reunida con las uh, paradoras... ...con la Asociación de Elche para apoyar así sus reivindicaciones y hoy lunes está previsto que el hospital general de elche comience a atender las urgencias cardíacas se pone en marcha así la unidad de infartados y evitar los desplazamientos de los pacientes a alicante una unidad que estará abierta las 24 horas todos los días del año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 El Consejo ha aprobado declarar Proyecto Territorial Estratégico para Industrias de Alto Componente Tecnológico Innovador, la iniciativa presentada por la empresa del PLD de Space. La empresa espera invertir 81 millones de euros en los próximos dos años y generar más de 300 puestos de trabajo, la mayoría muy cualificados. Y en la Crónica Deportiva, Paco Gómez nos está contando que mañana martes el nuevo entrenador del Elche, Pablo Machín, inicia con el equipo los entrenamientos para mejorar la competitividad de los, de los jugadores. Tiene de plazo seis meses para conseguir sumar los puntos que se necesitan con el objetivo de evitar el descenso.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 Y hoy lunes está previsto que se inicie el servicio de hemodinámica las 24 horas del día, 365 días al año en el Hospital General de Ilche. Es una vieja reivindicación y que va a evitar el traslado de una treintena de infartados cada semana a la ciudad de Alicante. Lo hemos dicho en los titulares, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo el viernes en el Chencarú. se reunió con la Asociación de Aparadoras. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Pues la ministra no esperó a los medios de comunicación, vino a decir lo que han escuchado, que está con las aparadoras, que ellas son país y que hará todo lo posible para dar respuesta a sus necesidades. El portavoz popular Pablo Ruz le pidió a Yolanda Díaz que se comprometa con Elche y que no venga a vender humo.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 ...al acto de conmemoración de ese 25 aniversario de esta unidad. El alcalde reconoció la labor asistencial de este departamento... ...que ha sumado más personal especializado, dijo... ...y ha desarrollado una apuesta firme... ...por la formación interna y por la investigación. Y el viernes hubo otra buena noticia. El Consejo acordó declarar proyecto territorial estratégico la instalación de una empresa aeronáutica en Elche, PLD Space. El objetivo es facilitar la implantación de empresas de alto valor tecnológico para consolidar la Comunidad Valenciana como polo de atracción de talento y gran ocupación. La empresa tiene previsto generar más de 300 empleos directos, con una inversión de 81 millones de euros hasta 2025. El Ayuntamiento será la Administración Pública encargada de la tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios para la implantación definitiva del proyecto territorial estratégico.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 Y el Partido Popular pues va más allá en sus críticas y acusó al alcalde de haber generado este problema de las calles de Carros porque las incluyó en el catálogo de referencias franquistas de la Consejería y por ello van a pedir mediante una moción que se retiren de ese catálogo tanto las calles como la Cruz. Escuchamos al portavoz del partido, Claudio Guilaber, y a la concejal popular Inma Mora. Este informe ha hecho que los ilicitanos conozcan cuál es el verdadero rostro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 Y volvemos a la Junta de Gobierno, porque dio luz verde a un proyecto importante para Arenales. La construcción del nuevo Centro Social de la Pedanía estará ubicado en el emplazamiento actual, pero se aprovechará mejor la parcela con una planta en forma de L. La inversión asciende a 1.300.000 euros y estará financiada parcialmente por la Diputación dentro del plan Planifica. Escuchamos a Héctor Díez dando detalles de este proyecto.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 Pues esperemos que no haya más prórrogas y por último la Junta de Gobierno también sirvió para aprobar una nueva modificación del presupuesto de este año, ya llevan 32.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 Podemos-Elche denuncia que no se ha ejecutado el nuevo Plan de Igualdad para la Ciudadanía, que fue aprobado por la mayoría del Pleno en septiembre de 2021. Para la formación morada es una hipocresía que el Gobierno local ahora quiera celebrar otro 25 de noviembre, cuando no se aplican esos planes, según denunció la pasada semana Moisés García, el portavoz de Podemos.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 Y en Elche se celebró el Día Mundial del Retrete con una exposición que se llevó a cabo en varias plazas, la del centro, la Plaza de Baix y la de Carrús, una jornada para concienciar sobre la seguridad, educación y salud de esta infraestructura sanitaria que damos por hecho, pero que en países de pobreza extrema del mundo no tienen, según señaló la concejal de Sanidad, Mario Lagaliana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 Una jornada directa en París... ...y también en la Feria Intour de Valladolid... ...y hablamos de otra feria... ...la que tuvo lugar este pasado fin de semana... ...en IFA... ...es una de las más multitudinarias... De ...la del motor Firauto... ...y en el Hotel Huerto del Cura... ...también se llevó a cabo... ...este pasado sábado... ...para los aficionados al dominó ...una cita destacada... ...el segundo torneo nacional Ciudad de Elche... ...por parejas y al cual asistieron unos 200 jugadores de diferentes comunidades autonómicas y de otros países. Y terminamos hablando de los actos conmemorativos del aniversario de la Declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Este año se cumplirán 22, desde que la Unesco lo reconoció como bien universal. La Asociación Bolén Palmeral ha preparado una fiesta para este domingo en el Orde de Felip. Además ha organizado el primer concurso de fotografía bajo el lema Luces y Sombras del Palmeral de Elche. La convocatoria pretende recoger las dos caras del Palmeral de Elche, tanto el urbano como el rural, mostrando aquello que más eh, nos gusta y lo que más nos disgusta. El plazo para presentar las fotos finaliza hoy lunes a las seis de la tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 patrocinador de las retransmisiones de Lati, Go, Balon, Mano, Elche, en Elche. Todo el pop latino. Todo el pop latino. Muy buena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de, la de moda. De muy buena FM. Infórmate en el 966 22 47, 47 47 o en publicidad puntalcomunicaciones.com ¡Qué bien suena la muy buena! ¡Muy buena! Paub Platino. Hola, soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, pasem al següent nivell: L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el Barri de Pontnou i Carruso Est. Amb la vostra ajuda emmenjare tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ell amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Tel resolvemen femelch.net. Es un missatge dute elche i Ajuntament dels. Ja saps tot el al I, don't I don't know. Know. My covert narcissism might disguise as altruism Like some kind of congressman I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you leaving And life will lose all its meaning Everybody agrees everybody agrees It's me I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 Pues quedan dos minutos para llegar a las ocho y media y ya estamos en tiempo deportivo con Paco Gómez. Muy buenos días Paco. Hola Ross, buenos días. Lo hemos destacado, ha empezado el mundial pues, más raro de la historia del fútbol en Qatar. Sí, bueno, es el, el más singular y raro, peor que raro, porque en las fechas, jamás se había disputado un mundial en estas fechas parando todas las grandes ligas mundiales, ya de por sí pues es bastante raro por ello, y bueno, luego por, por, se hace en un país con una cultura muy diferente, donde hay miles de reivindicaciones, eh, bueno, muchas cosas extrañas, pero bueno, el Mundial está ahí, ayer se hizo la gala ya de, de inicio, y bueno, el primer partido donde los eh, anfitriones perdieron, y además perdieron bien ante Ecuador, que venció... Con solvencia y bueno, pues Qatar tiene pinta de que no va a ser un rival a tener en cuenta. Pero bueno, el Mundial ya está ahí, ha empezado. Un Mundial en el que, por cierto, no hay ningún jugador del, del Elche Club de Fútbol, eh, a diferencia de la temporada pasada donde habían jugadores que iban con sus selecciones este año. Eh, pues no lo hay. Además, las selecciones donde están los jugadores del Elche, pues eh, algunas no están clasificadas para, para el Mundial. Así que, bueno, pues mejor que estén todos eh, concentrados en lo importante que es empezar a partir de mañana ya uh -huh. con la era Pablo Machín, el nuevo técnico del Elche. Sí. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eh, ¿Sabemos? ¿Hay declaraciones de Pablo Machín? ¿Sabemos eh, qué jugadores son los que está pidiendo Abra Garnich para comenzar esta pretemporada? No se sabe nada, Pablo Machín llega hoy a nuestra ciudad, mañana presumiblemente será presentado y es cuando lo escucharemos por primera vez. Mañana los jugadores eh, vuelven ya para entrenar a las órdenes de Pablo Machín y bueno, pues el técnico va a tener por delante prácticamente seis semanas hasta que eh, vuelva a arrancar la liga. ...en esa jornada del fin de semana último del año... ...contra el Atlético de Madrid... ...aunque es cierto que antes, 10 días antes... ...Pablo Machín ya se estrenará... ...como entrenador en el partido de Copa del Rey... ...contra el Guadalajara en el Pedro Escartín... ...eso será el martes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde... ...por delante va a tener, como digo... ...entre 5 y 6 semanas para preparar esos dos partidos... ...el técnico mañana... Eh, ...además de conocer a los futbolistas... Va a intentar planificar también la lista de, de altas y bajas, lo que a él le gustaría tener y con lo que no le gustaría contar, es decir, los hombres que eh, bueno, pues menos minutos han tenido, Javier Pastore, Domingo Esquina, eh, jugadores que no cuentan eh, para el club, veremos si cuentan para Pablo Machín, porque claro, una cosa es lo que el club haya decidido, pero ahora eh, tienen que darle al entrenador lo que pida. Y el entrenador, veremos si, bueno, pues tienen los mismos gustos que el propietario y que el secretario técnico. Y en cuanto a, a fichajes, también Pablo Machín va a pedir jugadores. Eh, seguramente eh, un defensa central, al menos, veremos si un centrocampista, un extremo, incluso un delantero. Incluso desde Francia se habla que el Olympique de Marsella podría dejar salir a... a Luis Suárez, pero no el uruguayo, sino el colombiano que uh -huh. jugó en el Zaragoza, que fue pasado, traspasado este verano por 10 millones de euros del Granada al Olympique de Marsella. Es un muy buen delantero, pero bueno, tiene una alta ficha y no será una operación sencilla. Pero en fin, movimientos que claro. eh, van a empezar a producirse, como por ejemplo el de ver mañana ya a Lautaro Blanco, el jugador... Eh, ...procedente de Rosario Central... ...que en teoría mañana ya... Eh, ...debe incorporarse a los entrenamientos... ...con el primer equipo. Pues hay trabajo deportivo... ...y también tendremos algún partido... ...el partido del Festa de Elche... El, el en, fe ...en este parón. El club y el propietario dijeron... ...que para estas fechas seguramente sí... ...y además ese es el escenario ideal además de jugar algún partido amistoso, pero probablemente se dispute el Festadel. Veremos en qué fin de semana de los que hay libres. El Leeds United, un equipo de la Premier League donde hay... Bueno, vínculos ilicitanos porque ahí están eh, hombres que han estado en el Elche Club de Fútbol. El Leeds United podría ser el rival para este mmm, Festa aunque como digo, todavía no hay nada oficial por parte del club. Pero bueno, yo creo que sí se va a disputar, como también otros partidos amistosos, aprovechando que eh, clubes ingleses, alemanes... Están también de concentración cerca de aquí, en Campo Amor, en Oliva, en fin, en sitios donde eh, bueno, la temperatura para ellos es muy buena para hacer un estás de pretemporada y el Elche seguramente aprovechará para jugar eh, partidos amistosos en los próximos fines de semana. Pues a disfrutar del fútbol apasionante, tendremos Tertulia Deportiva hoy a las 9 y 9.20 para hablar de estos asuntos. Muy bien. Y de otros. Y de Pablo Machín. Exactamente, gracias. A ti, Rosa, hasta luego. Hasta luego. Y después de la crónica deportiva, nos llega la información del tiempo. La semana la comenzamos más fría, con temperaturas más bajas. Hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran...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 La Glorieta con Rosmari Alonso. 8 y 37 minutos de la mañana vamos eh, a conocer cómo se circula en estos momentos en las calles de la ciudad de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Ahí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, Rosmari, buenos días. Bien, pues a estas horas, ¿cuál es eh, el estado del tráfico en Elche? Pues a esta hora de la mañana ya comienzan las dificultades propias de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección a Alicante, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y, Virgen, y en la calle Virgen de la Cabeza.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 Después de la información sobre el tráfico rodado en las principales avenidas, rotondas y puentes de la ciudad, desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento del Che, nos vamos ahora a abrir esa ventana, que lo hacemos siempre de lunes a viernes, para conocer las portadas de los principales diarios. Hoy todos coinciden en sacar en portada una imagen, la del inicio, la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar. ...uno de los mundiales más insólitos de toda la historia... Eh, ...sobre todo por las fechas, por cómo se negoció... ...y por haber elegido un país donde hay mucha crítica... ...al régimen catarí, por eh, los derechos, por la falta de libertades... ...y derechos humanos que se pisotean en ese país... ...de hecho, el eh, diario El Mundo en su portada nos muestra un titular que dice el actor Morgan Freeman el actor que hizo de Mandela blanquea el mundial de Qatar Morgan Freeman conduce la ceremonia inaugural del campeonato en el que los anfitriones perdieron 0-2 ante Ecuador eh, pues Francia también dicen que trata de digerir la ausencia de Benzema que regresó a Madrid sin despedirse patines patinetes y parchís para rebajar el estrés en España, que solo ganó en cuatro de sus 15 debuts. Irán se estrena en plena oleada de protestas. No es nuestra selección, es la del Gobierno. Así refleja el mundo las noticias del Mundial de Fútbol. El país nos dice, Qatar cae ante Ecuador en el partido inaugural de su Mundial. El discurso del emir, qué maravilloso que la gente pueda poner a un lado lo que los divide. Luis Enrique, un técnico de vanguardia que habla con la afición sin intermediarios, la nueva vida de Francia sin Benzema y el regreso de Messi tras su abandono. ¿Qué nos dice la BC en portada? También una gran fotografía de la mascota sobrevolando el estadio y dice una ceremonia neutra, abre el Mundial de Qatar. ...guiños a la historia de estos torneos... ...en el espectáculo previo a la derrota... ...de los anfitriones, ante Ecuador... ...y la razón, titula, manda el fútbol... ...Qatar inaugura su Mundial... ...con un llamamiento a la unidad... ...en, un breve, en una breve ceremonia... ...Ecuador se impuso al anfitrión... ...en el primer partido, 0-2... Hay otras noticias que recogen los diarios, aparte del Mundial de Fútbol, por ejemplo, el país en portada nos trae dos noticias importantes y es eh, los acuerdos de la Cumbre del Clima. Dice que va a crear un fondo para daños en países vulnerables. La Cumbre no logra apoyos suficientes para impulsar la supresión de los combustibles fósiles. Y otra de las noticias es que el Gobierno repatriará desde Siria a esposas e hijos de yihadistas. La operación afecta a cuatro mujeres y 16 niños españoles detenidos desde 2019. ABC en su portada nos trae, además del Mundial, esta otra noticia que nos hace, bueno, estremecer porque en titulares dicen «hackean la sede de Economía y acceden a toda la Administración». El asalto se produjo a través de un ordenador del Departamento de Análisis, conectado al sistema que une a todos los organismos. Este ciberataque llega un mes después del sufrido por el Consejo General del Poder Judicial en el que robaron los datos fiscales de todos los contribuyentes y ahí queda el titular el mundo nos trae también otras noticias como una entrevista al presidente del partido popular europeo entre comillas que dice derogar la sedición envía a europa una mala señal estado de derecho supone aceptar los fallos de juicios independientes esta reforma va ...en la otra dirección. La rebaja de la sedición manda el mensaje... ...de que ahora es más fácil romper la Constitución en España. Y otra de las eh, pues, eh, declaraciones que deja en esa entrevista... ...el presidente del Partido Popular Europeo... ...es que no tiene ningún sentido que España... ...adopte la visión separatista en la legislación nacional. Y la razón nos trae una encuesta sobre el impacto que tendrá determinadas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez en las, en, las elecciones, en las próximas elecciones. Habla de la ley del solo sí es sí y dice que el 52% de los encuestados cree que Montero debe dimitir. La mayoría considera que Sánchez debe romper con Podemos y los votantes de PSOE y Podemos piden reformar la ley. El 63,4% no está de acuerdo con reformar la malversación y el 62,4% rechaza que desaparezca la sedición. Bien, pues estas son algunas de las portadas de los diarios en este lunes 21 de noviembre. La Glorieta.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 La Corredora de Elche se ha vuelto a convertir en un museo al aire libre gracias a la iniciativa de la Asamblea Local de Cruz Roja de Elche, que ha organizado una gran exposición para mostrar una gran historia. La de Cruz Roja de Elche, desde que se fundó hace 113 años por Santiago Pomares. Pues bien, para hablar de su historia y de, las, y de esta iniciativa, tenemos con nosotros al comisario de la exposición, Josué Cerdán, Muy buenos días, Josué. Hola, muy buenos días. A quien le volvemos a dar la bienvenida a este programa, La Glorieta, porque también formas parte de un proyecto cultural como Elche Singular. Exactamente. Supongo que no te habrá sido nada difícil montar esta exposición, eh, ordenar estos 113 años de historia. Eh, ha sido un poco complicado porque es, es, son 113 años de historia y hay mucho volumen de información. Entonces, el sintetizarlo también ha tenido su complejidad. Pero también ha sido muy agradecido porque es ver todo lo que se ha trabajado en Elche por cientos y miles de licitanos durante estos años y entonces eso también ha sido muy, muy, muy importante personalmente. Ah, pues me encanta que ya estés entrenado para sintetizar, ¿eh? porque la historia es larga. Vamos a empezar desde el principio. Santiago Pomares, ¿por qué le tocó a él inaugurar Cruz Roja en Elche? ¿Quién era Santiago? A ver, Santiago Pomares es una figura muy importante en Elche porque fue el único médico que la epidemia de cólera se quedó en la ciudad. Entonces, ahí vemos su implicación eh, respecto a la ciudad y en cuanto a, a, a la importancia que veía de que la ciudad tuviera un servicio sanitario. Y entonces, él, él es el que va trabajando hasta que en 1909 pues ya se consensúa eh, la creación de, de esta entidad tan importante que es Cruz Roja. ¿Y dónde estaba ubicada? Pues ha tenido varias ubicaciones. Eh, a, hay una hay una ubicación que tenemos ahí puesta, que era un huerto de palmeras muy cerca de del tomar Había un, una, una casa muy importante. Allí se inició, ha tenido otras localizaciones y ya luego, a partir de los años 50 pues ya eh, se consolidó en el huerto de, del murciano, que ahora se pues, ha llamado el huerto de, del pintor López Mezquita. Sí, de eso hablaremos. ¿Por qué siempre, pero vamos con sus primeras etapas, por qué huertos de palmeras? A ver, el, el, el tema de... De la, ...de la casa, estar ahí en el huerto de, Parme, de Palmeras... ...es una historia muy larga cuanto, en cuanto al, al, al pintor... Y su, ...y su relación con Pedro Ibarra... ...el tema de la, de la relación con Cruz Roja ya fue posterior... ...fue una, fue una ubicación que fue donada a la, a la Cruz Roja... ...y la verdad que es un lugar emblemático... ...donde la Cruz Roja ha podido... Eh, trabajar eh, en un lugar cercano a la ciudad, pero también eh, con posibilidades que ahora eh, ya se está quedando un poco limitado, pero que hemos podido desarrollar una actividad muy importante durante estos años. Entonces, ¿cuál es el valor del patrimonio que tiene Cruz Roja con ese huerto de López Mezquita, del pintor murciano? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué singularidades tiene el patrimonio? A ver, eh, la casa del, del pintor eh, López Mezquita tiene una singularidad muy grande porque el pintor López Mezquita fue el sucesor de, de Sorolla, entonces es uno de los grandes pintores del, del siglo XX. También arquitectónicamente la casa es muy importante y luego la remodelación que se hizo en los años 50 por... Eh, Antonio Serrano, pues también le da más, eh, más importancia todavía. Cuando se visita la casa, se ve esos rasgos eh, que podemos encontrar en la, en la Alhambra. Eh, él, él era granadino, entonces se trajo la esencia de su, de su origen aquí a Elche. Y era, y era un, un estudio de... Donde, donde él quería pasar los inviernos. Y entonces eh, ahí hay cosas muy, muy, muy importantes que ahora en este año próximo, cuando intentemos eh, comenzar la rehabilitación de la casa, pues vamos a poner en valor muchas cosas. Importante saber que vais. ¿Disponéis de fondos para la rehabilitación? ¿Quién, ¿Qué administración pública os apoya? Pues a, ahora se está tramitando eh, hacer un convenio Cruz Roja, Ayuntamiento de Elche, y estamos trabajando eh, para crear un, un proyecto que sea emblemático y que también pueda disfrutarla toda la ciudadanía de Elche. Sí, porque eh, se saben las razones por las cuales este pintor, Granaino, eh, donó esta casa señorial a Cruz Roja. Bueno, él no la él no la donó. Eh, fue comprada y a, al, al, al hijo y, y entonces eh, fue la asamblea que tuvo Elche. ¿Sobre el, sobre por qué López Mezquita estaba en, en Elche? La historia es que se quedó un trabajo por hacer de Sorolla. Eh, López Mezquita, en 1930, pintó tres cuadros sobre sobre Elche, entonces le se enamoró de la luz de, de, de, de las palmeras y junto con Pedro Ibarra estuvo luchando para que el palmeral no fuera destruido y tristemente eh, él advirtió que si el palmeral eh, siguiera eh, este, este devenir de, de ser eliminado, pues él dejaría de venir a Elche, y eso es lo que sucedió. Él, la verdad, es que estuvo poco tiempo en, en Elche porque porque no podía aguantar que esa belleza de ese palmeral fuera destruido, porque donde actualmente está su casa es la el huerto del Murciano, que era un huerto mucho más amplio que luego, junto con el huerto de Barrera, se construyó El, el barrio de las Zapatilleras, que es muy conocido en, en Elche. Y solamente el reducto de donde actualmente está la asamblea local es el, es la única parte que se pudo salvar. Y eso, eh, Santiago Pérez Aracil, en un informe que él realizó, eh, indicó eso, el, el valor de López Mezquita al salvar... Ese reducto del, del, del huerto que aún quedaba. Ah, entonces, como discípulo de Sorolla, eh, entonces, es por eso por lo que vino a pintar las palmeras como su maestro, porque tenemos cuadros. Sorolla vino a Elche, tenemos cuadros de, de la luz del palmeral. Sí, totalmente. Qué bonita esta historia. Bueno, pues nos hemos centrado en ella, pero son 113 años. Después de que se marchara López Mezquita de Elche por la destrucción, Cruz Roja continuó. Y su época más dorada la tenemos en la mitad del pasado siglo, las ambulancias de Cruz Roja que ahora se han perdido. ¿Qué evolución ha tenido esta asamblea local en Elche? A ver, en, en la exposición eh, damos a conocer eh, aspectos que no son muy conocidos. Por ejemplo, eh, la asamblea se crea y... A, y a, Ah, un año de después se crea una sección que son las damas de la Cruz Roja. Es algo que nosotros hemos puesto mucho hincapié, hemos hablado de la presidenta de las damas de la Cruz Roja, Milagros Gómez, hemos eh, dado a conocer el trabajo que realizaron aquí en Elche, que luego, a, a finales de los años 20, ya se unieron en la asamblea local, y... Cosas que podemos ir hablando, pues eh, al inicio de los 60 ya se incluye el, el servicio militar voluntario en la Cruz Roja, que es lo que a, muchas veces recordamos, ¿no? Cómo los militares eh, sirven en la Cruz Roja en muchos, en muchos ámbitos. Tenemos fotos que todos recordamos la Cruz Roja en el fútbol, la Cruz Roja en todos los actos que se necesita un apoyo sanitario y entonces ahí hay una, una revisión de todos esos hechos, eh, los vehículos que se han utilizado y luego hay, hay otra parte en la exposición donde se hace todo, eh, se habla de todos los proyectos que tenemos actualmente en Cruz Roja, porque 80, 80 proyectos en Cruz Roja que estamos realizando actualmente, es una cantidad muy importante que damos servicio a todos los ámbitos de la sociedad elicitana y por eso la exposición quiere mostrar toda la acción que realiza Cruz Roja en Elche y que cada vez intentamos ampliar a todas las necesidades que la ciudadanía tenga. Pues ¿hasta cuándo vamos a poder ver esa exposición en la corredora? Pues nosotros es, eh, vamos a tener la exposición hasta el día 26, así que aún tienen tiempo para, para ir viendo. El viernes tuvimos el día de la, de la, de la banderita y, y por eso también es la razón por la que hacer la, la, la exposición, para que la gente que, que done para, para este día que sepa que va a ir a un, a un lugar específico y que va a ser bien utilizado. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Josué Cerdán, por contarnos esa historia. Pues muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local.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 ...donde se quiere paliar los efectos de la crisis... ...que estamos sufriendo por la subida de precios... ...y la amenaza de esa recesión económica que planea... ...nos acercamos a final de mes además... ...y tendremos en lo que se refiere a la actividad política... ...comisiones de pleno y mucho debate presupuestario... ...también cultural y social... ...y el Mundial de Fútbol más insólito de su historia... ...ha comenzado en Qatar ...con una fuerte oposición al régimen qatarí... ...y con reivindicaciones a las libertades y derechos humanos... ...que ese país... Pisotea. Toque, toque, toque, esto repote. Toque, toque, toque, toque. estoy cuál va a ser el toque de la selección española. Hoy les contamos. Que la ministra de trabajo Yolanda Díaz estuvo en Elche, en Carrú, se reunió con la Asociación de Aparadoras para apoyar las reivindicaciones de este colectivo. También hoy lunes está previsto que el Hospital General comience a atender las urgencias cardíacas, que, poniendo en marcha la unidad de infartados y evitar así los desplazamientos de los pacientes a Alicante, una unidad que estará abierta las 24 horas todos los días del año. Y al PSOE le lloran las críticas por cómo ha gestionado lo de retirar los nombres de las calles de Carrús por ser caídos del bando franquista. Compromís, su socio de gobierno, propone que se retiren de forma progresiva. El PP acusa al alcalde de haber provocado este problema por proponer el cambio que ahora rechazan y el PSOE asegura que las calles de Carrús no se cambiarán. El Consejo ha aprobado declarar proyecto territorial estratégico para industrias de alto componente tecnológico innovador la iniciativa presentada por la empresa del CHPL de Space. La empresa espera invertir 81 millones de euros en los próximos dos años y generar 325 puestos de trabajo, la gran mayoría muy cualificado. Y en la tertulia deportiva de este lunes hablaremos con Paco Gómez y con José Antonio González del nuevo entrenador del Elche, Pablo Machín, porque inicia mañana con el equipo los entrenamientos para mejorar la competitividad de los jugadores. Tiene de plazo seis semanas para conseguir sumar los puntos que se necesitan con el objetivo de evitar el descenso. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Lo hemos dicho en los titulares, hoy lunes está previsto que se inicie en el Hospital General de Elche el servicio de hemodinámica las 24 horas del día, los 365 días del año. Una reivindicación que viene de lejos y que va a evitar el traslado de una treintena de infartados, dicen, cada semana a la ciudad de Alicante. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo el viernes en Elche. Se reunió en Carrús con la Asociación de Aparadoras. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Pues Yolanda Díaz pudo esquivar las preguntas de los periodistas y vino a decir lo que han escuchado, que está con ellas, con las aparadoras, que son el país y que hará todo lo posible para dar respuesta a sus necesidades. El portavoz popular Pablo Ruz eh, pidió a la ministra Yolanda Díaz que se comprometa con Elche y que no venga a vender humo. También nos visitó el viernes el consejero de Sanidad y es que la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General atiende más de 300.000 consultas desde su puesta en marcha hace ahora 25 años. El consejero Miguel Mínguez asistió junto al alcalde y el gerente del Departamento de Salud al acto de conmemoración del 25 aniversario de esta unidad. El alcalde reconoció la labor asistencial de este departamento de salud que sumó más personal especializado y que ha desarrollado una apuesta firme por la formación interna y por la investigación. Y hablamos de otra destacada noticia, la que supimos el viernes, y es que el Consejo acordó declarar proyecto territorial estratégico, la instalación de una empresa aeronáutica en Elche, PLED Space. El objetivo es facilitar la implantación de empresas de alto valor tecnológico para consolidar la comunidad valenciana como polo de atracción del talento y la ocupación.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 El Partido Popular ha ido más allá de en sus críticas y ha acusado al alcalde de haber generado este problema de las calles de Carlos porque las incluyó en el catálogo de referencias franquistas de la Consillería y por ello van a pedir, mediante una moción, que se retiren de ese catálogo. Escuchamos a Claudio Guilaber y a la concejal del Partido Popular, Inma Mora. Este informe ha hecho que los ilicitanos conozcan cuál es el verdadero rostro de Carlos González y del PSOE.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 Y para cerrar este bloque dedicado a la democratización del callejero ilicitano, pues lo acabamos con la incorporación de un de otro nombre más, un campeón, el boxeador ilicitano Kiko Martínez. Ya cuenta con una calle en Torrellano. Para Kiko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 Pues esperemos que no haya más prórrogas y terminamos el bloque dedicado a la Junta de Gobierno con otro acuerdo. Y es que se aprobó una nueva modificación del presupuesto de este año, ya van por la 32 para acoger subvenciones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 Y el Ayuntamiento celebró el Día Mundial del Retrete con eh, varias exposiciones, con una exposición que tuvo lugar en varias zonas públicas de la ciudad, como la Plaza de Valls. Una jornada para concienciar sobre la seguridad, educación y salud del inodoro, inodoro del retrete. Una infraestructura sanitaria que damos por hecho, pero que en países de pobreza extrema del mundo no tienen...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 en París y en la feria Intour de Valladolid y hablamos de otra feria la que tuvo lugar este pasado fin de semana en IFA de las más multitudinarias que se celebran se trata la del motor Firauto y en el hotel Huerto del Cura también se llevó a cabo el pasado sábado para los aficionados al dominó una cita destacada el segundo torneo nacional de ciudad de Elche por parejas y al cual asistieron unos 200 jugadores de diferentes autonomías y de otros países Y terminamos con la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Este año se cumplirán 22 desde que la Unesco lo reconoció como bien universal y por eso distintas entidades están organizando actos conmemorativos. En concreto, la Asociación Bolén-Palmeral ha preparado una fiesta para este domingo en el Lord de Felipe. Además ha organizado el primer concurso de fotografía bajo el lema Luces y Sombras, Del Palmeral de Elche, la, la convocatoria pretende recoger las dos caras del palmeral, tanto el urbano como el rural, mostrando aquello que más nos gusta y lo que más nos disgusta. El plazo para presentar las fotos finaliza hoy lunes, 21 de noviembre, a las 6 de la tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida.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 En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Moca. Financiando con Opel Bank, sea sucursal en España, más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. Han sido varios los cantantes que han triunfado en la edición de este año de los premios de los Latin Grammy, pero hay uno de ellos, eh, que es el Jorge Dresleir, con esta canción, Tocarte, en la que colabora con el madrileño Zetangana. Vamos a escuchar cómo suena. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Deliciosa, tan y bosa, Peligrosa, caprichosa Vuelta y vuelta Vino y rosas, sudorosa Ma, je, je. Quiero la melaza que tras de la playa Pedir así lo debajo de tu toalla Tocarte Tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te hartes Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton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 to kardzie,zy nie to kardzie, nie to Vámonos, Víctor!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 Bueno, pues lo venimos diciendo desde las 7 de la mañana y es que el Mundial de Qatar eh, pues ha comenzado y hoy la fotografía de todas las portadas de los diarios nacionales es precisamente la ceremonia inaugural. Y nosotros aquí en la tertulia deportiva de todos los lunes también traemos el Mundial de Qatar a pesar de que no hay ningún jugador del Leche en la selección española. Tal y como nos ha comentado hace una hora, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. José Antonio González, buenos días. Muy buenos días, Ros. Oye, eh, ¿qué tal eh, fue la ceremonia inaugural? Porque yo no la vi. Yo la ceremonia no la pude ver tampoco, pero sí seguí el partido y la previa a través de la radio, Radio Marca a nivel nacional, y por lo que decían los compañeros fue algo bastante espectacular, ¿no? Luego el partido en cuanto a lo deportivo fue eh, quizá un tanto eh, desesperante, ¿no? Sobre todo por el nivel de los cataríes, el, el equipo anfitrión de este Mundial, eh, venció Ecuador 0-2 con mucha facilidad, de hecho se puso muy pronto por delante en el marcador y, y a partir de ahí ya no hubo casi casi partido. Eh, y quizá lo que más llamó la atención es que tú, cuando todavía quedaba más de la mitad del encuentro por delante, eh, las gradas del estadio estaban ya prácticamente vacías, solo quedaban allí los aficionados de Ecuador. Yo creo que eso fue lo más llamativo de todo. Eh, Qatar es un país al que el fútbol bueno, no, no le gusta demasiado y yo creo que eso unido al mal debut de su selección y de sus jugadores eh, propició que, que muy poquito público aguantase. ¿no? A partir de ahí, bueno yo creo que hoy llega ya lo bueno con otros cuatro partidos, Eh, algunos de ellos muy interesantes, eh, el primero creo que arranca a partir de las 2 del mediodía, así que pues eh, en cuanto a los partidos a disfrutar a partir de ahora. La verdad es que de, escuchándote a José Antonio, Paco, tú eres periodista deportivo, ¿entiendes por qué se, se eligió a Qatar como sede del Mundial de Fútbol, de un Mundial del fútbol pues, de Fútbol? Pues por las denuncias que club. ha habido eh, <risas> por petrodólares, porque algún... Eh, directivo de la FIFA fue sobornado presuntamente por los petrodólares árabes porque si no, no tiene sentido. <ríe> es una es un país en el que en las fechas donde siempre, siempre, siempre se ha celebrado un mundial es imposible porque un mundial se celebra eh, de mitad de junio a mitad de julio y en Qatar, en esas fechas estamos hablando de 50 grados. Es inasumible, es imposible ¿no? para el ser humano y para los deportistas de élite. Entonces, presionaron muchísimo eh, para llevarse el Mundial a Qatar, pues porque eh, les interesaba esta enorme promoción y difusión que supone durante un mes ver imágenes de un Qatar eh, con edificios impresionantes y con eh, muchísimo dinero invertido en estadios que parecen jaimas flotantes y, y demás. ...y supuestamente sobornaron a varios, de hecho están esto, en juicio. esto está haciendo mucho daño al fútbol, a la imagen del fútbol... ...porque hay muchos movimientos que están boicoteando en estos momentos ese mundial... ...porque poco se ha avanzado en, en conseguir eh, las libertades... ...y que se respeten los derechos humanos de determinados colectivos en ese país. Sí, a mí lo que me choca es que eh, quieren dar ejemplo de que sí han avanzado y de que sí hay libertades sociales, pues con el tema de la mujer, y no es verdad. O sea, de hecho, está prohibido, por ejemplo, tomar alcohol, o sea, hay prohibidas muchísimas cosas que en cualquier país oriental y occidental, o de Estados Unidos, o de América, se puede hacer, ¿no? Bueno, pues son las reglas estrictas de Arabia, y en este caso de del país de, de Qatar y bueno, al final se han llevado el Mundial por dinero <coughs> y por dinero como el, el mundo del, del fútbol ya no es un deporte sino que es un negocio puro y duro, pues el que digamos ha sabido mover las fichas es el que se ha llevado el Mundial. Vimos en la inauguración, José Antonio, se, ¿se han visto guiños eh, a precisamente a reivindicaciones, protestas. Ya te digo, Ross, yo, yo no... Se, yo ah, bueno, lo vi, sí. Yo lo lo vi. Y, y, ¿Y cuáles fueron? No, no, en la, en la inauguración lo que hubo fue guiños a eh, el resto de mundiales eh, celebrados. Eh, por ejemplo, salieron todas las mascotas de todos los mundiales celebrados, entre ellos el naranjito en el mundial de España en el 82. Hubo, fue todo lo contrario. Eh, hubo, digamos, con Morgan Freeman, el, el actor uh -huh. estadounidense, que fue el, el maestro de ceremonias, el que llevó toda a... ...toda la voz cantante durante esa media hora que duró la ceremonia... ...y bueno, hubo un recorrido de, digamos, las, la cultura central eh, ascentra, eh, ...a ver si lo digo, as, de las culturas centrales de, la, de los países árabes... ...ancestrales, ance, ancestrales, ancestrales. ancestrales, eso... Eh, ...de lo que es la cultura de los países árabes... Eh, ...de alguna manera se pedía la unión de todo el mundo, de todos los continentes... Eh, hubo guiños a, a todos los países organizadores de los mundiales, fue una gala mmm, de ceremonia muy tecnológica, como no puede ser de otra manera, en 2022, y en un país donde han tirado con pólvora del rey en estos cuatro años para construir uh -huh. eh, superestadios y superedificios y super ciudades. no olvidemos, en mitad del desierto, que es donde está Qatar y, y Doha, y Hubo una actuación musical con un que yo no lo conocía, con un cantante bueno, coreano. Es que hay muchos cantantes que se han negado a ir a, sí, sí, a actuar. Shakira. Eh, Los grandes. Sí, tres o cuatro que mencionaron eh, uh -huh. se han negado a ir precisamente por, por la cultura. ¿no? Eh, ¿Y hay selecciones que van a salir con brazaletes? Uy, eso ¿Reivindicativos? José no. mm, no Antonio. ¿no? Es, yo he escuchado. Por el que, LGTBI, por ejemplo, por ejemplo el, el colectivo LGTBI. El que abre la jornada en el mundial es Inglaterra, y sí que he escuchado que la intención de Harry Kane, que es el capitán de los ingleses, es llevar un brazalete eh, para apoyar la lucha LGTBI. De momento, yo creo que la FIFA eh, ha recomendado o ha aconsejado, entre comillas, que no se lleven a cabo este tipo de, de gestos. No se sabe si a partir de ahí puede haber una sanción o puede haber una reprimenda, eso no se sabe, está por ver, pero pero sí que aconseja que no, porque no quieren ese tipo de gestos en el Mundial, es que es así de claro. no Y luego a partir de ahí, hablamos mucho del Mundial, pero por ejemplo este fin de semana es que eh, allí en este tipo de países eh, cada vez es más habitual, pues eh, tenemos allí Fórmula 1, tenemos tenis, eh, grandes torneos también de golf, eh, el, la Supercopa de España también se lleva este tipo de países ya que no tienen qué, derechos humanos, ¿no? Es decir que es que no es una cosa ahora solo del fútbol o del mundial, ¿no? Si es que eh, lo estamos viendo cada fin de semana como grandes torneos <coughs> deportivos eh, po porque allí está el dinero, pues, eh, pues se sí. los llevan para allá. Sí, sí, los organizadores se ve que se llevan suculentas comisiones. Pero pero perdóname, Ross, el hecho de que eh, paguen por llevarse eh, no, grandes no, campeonatos es legal. no no, es, no solo no es ilegal, sino que todos los países hacen lo mismo. O sea, Pero... todos los grandes premios van a países a los mejores postores. Hmm. El problema del Mundial es que han conseguido algo realmente increíble, que es mover, de las, mover el campeonato de las fechas habituales. Las fechas habituales es cuando terminan todas las ligas, ahí se celebra el Mundial, que es mitad de junio hasta mitad de julio. Lo que ha conseguido, eh, en este caso, eh, Qatar, es que el Mundial se celebre en una fecha que rompe todos los campeonatos eh, europeos claro. y asiáticos y estadounidenses y australianos y africanos. Entonces, el problema no es que los países árabes no puedan eh, pujar por llevarse un gran evento, que era lo que lo pueden hacer, pero el Mundial se celebra en unas fechas y esas fechas no se han respetado y han conseguido, a base de muchísimo dinero y supuestamente de sobornos importantes, el trasladar el Mundial a estas fechas. Los sobornos sí son ilegales. Eh, pero hay alguna... ¿Se puede sacar algo positivo de que el Mundial se haya celebrado en estas fechas de forma insólita para el Elche Club de Fútbol? ¿Nos ha dado un respiro para poder resetear y comenzar de nuevo una temporada que es dramática? Hombre, el Elche yo creo que es el equipo que mejor le viene, ¿no? Los, claro. los parones siempre le suelen venir bien a los que están mal para mmm, intentar resetear, hacer borrón y cuenta nueva, reorganizarse, empezar de cero. Si encima estamos hablando de que no es un parón al uso, por ejemplo, la semana de Navidades, que suele ser una semana, aquí estamos hablando de un mes y medio. Hmm. O sea, a leche le viene genial. O sea, claro. si, si puede obrar el milagro, yo creo que es gracias a este parón. Claro. Y el milagro no sé si se podrá obrar eh, con Pablo Machín como entrenador. José Antonio cuéntame cuál es tu opinión qué te parece el técnico Técnico soriano de 47 años es un entrenador joven pero que tiene mucha experiencia en la liga tanto en segunda como en primera división es verdad que sus últimas tres etapas aquí en España no fueron demasiado positivas porque acabó siendo destituido en el Sevilla, el Español y el Alavés pero yo creo que dentro de las opciones que barajaba la La ...dirección deportiva ⁇ Pablo Machín, yo creo que es la que la más esperanzadora ¿no? sobre todo de cara al aficionado que, que ha recibido al técnico de Soria pues con los brazos abiertos porque hemos estado muchos días sin entrenador eh, dándole vueltas a los posibles nombres, Cristian Bragarnit desde Argentina eh, y yo creo que es un entrenador capacitado para hacer reaccionar al equipo la situación es crítica, solo cuatro puntos, colista, sin ganar quedan 24 jornadas por delante y es un entrenador que conoce la Liga, conoce la plantilla, sabe manejarse en este tipo de situaciones porque uh -huh. ya se las ha encontrado en otros clubes y yo creo que sí que está capacitado para, sobre todo, hacer reaccionar al equipo cuanto antes para intentar el milagro de la de la permanencia porque uh -huh. eh, estamos en una situación súper, súper delicada y como decía Paco, vamos a ver cómo afecta también al parón al resto de equipos porque eh, lo comentó Sergio Mantecón también antes de, de jugar el último partido de Liga hasta la fecha, ¿no? Que uh -huh. No sabemos a, a los equipos que estaban en forma hasta ahora cómo les puede afectar este parón de, del mes y medio. Yo creo que sí que es un entrenador que, que está capacitado para intentar darle la vuelta a esto. ¿Y tendrá jugadores para volver de nuevo a esa estrategia de la temporada pasada que fue bien al Elche y que no sabemos por qué Francisco la cambió y esto ha ido de mal en peor? ¿La de reforzar la parte de atrás, comenzar a jugar con esos centrales, con esos laterales? Mm. Eh, Machina es un entrenador con un estilo de juego bastante definido de hecho el esquema que más le gusta a él son los tres centrales con dos carrileros fue el que puso en práctica en el Girona hace unos años y le sirvió para clasificarlo para el playoff de ascenso en segunda y lo subió a primera división y después estuvo compitiendo muy bien en la élite, lo dejó en un décimo puesto muy meritorio a partir de ahí en el Elche yo creo que tiene jugadores para intentar eh, emplear ese esquema, ese tipo de juego y sobre todo otro factor importantísimo, ¿no? El equipo ha encajado 31 goles en 14 partidos, eso es una barbaridad y es una condena clara al descenso a segunda división, así que cuanto antes, el equipo tiene que hacerse fuerte atrás y a partir de ahí crecer y vamos a ver si el club puede aprovechar también el mercado de fichajes, porque aunque Bragarnit ya dijo en su carta a la afición que los jugadores y la plantilla es la que es, no va a poder cambiar en exceso después del mercado de enero, pero eh, sí un 20%, sobre todo pues fichar eh, jugadores importantes, un central, un centrocampista y un extremo. no uh -huh. Paco, ¿y nos queda el Festa Delch? Nos queda mucho. Bueno, no, ya, pero en esta pretemporada es muy importante que haya partidos amistosos y que se recupere el torneo, que también es muy antiguo ese torneo, el Festa Delch, uno de los más antiguos del, del país. Sí. Creo que Cádiz... ¿No? ¿Hay, ¿hay algún equipo andaluz que también tiene el, el, la misma antigüedad o un pelín ya, más que el, el Festa de Elche? No lo sé si el Carabela de Plata de, de Huelva eh, pues, no, el Carabela de Plata es de Cartagena el, el Ramón de Carranza el Trofeo del Cádiz eh. es también uno de los más antiguos, no sé ahora mismo cuál es más antiguo, pero desde luego... Pero el Elche estaba el eh, Elche entre es uno, los más antiguos. Es uno de los más antiguos y bueno, pues eh, yo creo que en este centenario mm, sería importante que se celebrase y además con todos los honores, ¿no? eh, intentando que sea eh, pues una reunión de, eh, esperemos, un buen equipo y sobre todo también que hayan actos de verdad para promocionar a, a los que han hecho grande al club, que por cierto mañana hay una gala uh -huh. en la que el club presentará pues en ese acto algunas de las de los eh, actos que se van a celebrar con motivo del centenario, es posible que ahí se anuncie cuándo va a ser el Festa de eh, se va a anunciar también un, un himno para el centenario y, bueno, pues me imagino que algunas novedades que estarán preparando desde, desde el club. Bueno, ¿Estará Bra en esa gala? No, no, Abra no, está en Argentina y no va a volver hasta finales de enero. Ni está ni se le espera. No, bueno, hoy en día se puede trabajar eh, muy cercano con las videoconferencias, mm. eh, con cualquier llamada telefónica. Hoy en día no es bueno, excusa, pero es que no es excusa. Supongo que en estos momentos le conviene estar un poco alejado después de la pitada, la última no. pitada que recibió, de la adicción. No, no es por eso. ¿No? No. A él le da que, igual que, no, lo que no, le digan. No no, no, no, no digo que le dé igual. Yo creo que a nadie le da igual que le piten. Yo sí. creo que a todos nos gusta más que nos aplaudan que nos piten. Pero él, por otros motivos, está fuera y va a Bien. estar fuera como el año pasado tres meses y tres meses en verano. Bueno, pues es, es lo que hay. <coughs> Pero en cuanto a lo que me preguntabas, eh, ¿podría ser el Leeds United, un, un club inglés... Eh, ...de la Premier donde hay muchos vínculos ilicitanos... ...ahí está pues entre otros eh, Paco Peral, Scouting... ...está Marcos Abad el que fue entrenador de porteros... ...está Víctor Horta el que fuera eh, director deportivo del Elche... Sí. ...hay cuatro o cinco eh, ilicitanos en ese club... ...y es eh, probable que sea el, el equipo inglés... ...el uh -huh. rival del Elche en el Festa del ...y bueno pero el Festa delche de eh, yo creo que va a ser... ...más importante a nivel social que a nivel deportivo... Uh -huh. ...a nivel deportivo lo importante es que el equipo... Para el primer partido oficial en el que se estrenará, eh, se estrenará Pablo Machín que es contra el Guadalajara el 20 de diciembre uh -huh. va a tener un mes para intentar perfilar el equipo y preparar el equipo Eh, para ese partido y luego, sobre todo, para cuando se reanude la competición Ajá. el día 31 de diciembre contra el Atlético. Eso de Madrid. es lo más importante. Eh, <coughs> bueno, hubo rueda de prensa del nuevo entrenador. De no, no, tal, no. Todavía no. Hasta que se no. ¿Se espera presente, hoy, no. Mañana. Bueno, hoy, mañana? Bueno, mañana es la rueda de prensa, la gala, dices. Bueno, de, pero eso es por la tarde. En teoría, mañana tarde. debería ser la presentación del nuevo entrenador porque mañana. Ya se hace cargo de la plantilla, será presentado los futbolistas, o sea que mañana en teoría debería ser su, su presentación. Y hoy sabremos después de las eh, pruebas físicas si hay más lesionados, si hay más. No, eh, hombre, como no se hayan lesionado masticando no espaguetis, vamos, <risa> ya han estado una semana de vacaciones. Bueno, es que las vacaciones son muy peligrosas, ¿no? No, no creo, hombre, se les a los a los profesionales eh, se les ponen unas pautas donde se les prohíbe hacer cualquier vale. tipo de deporte de riesgo vale. eh, que influya en, en su su rendimiento, O sea que, al contrario, yo creo que Pablo Machín se va a encontrar con la buena noticia de que los cinco o seis lesionados que tenía están todos recuperados. Eh, sobre todo Fidel, Fede Fernández, Pastore, eh, Palacios. Palacios. Esos cuatro tienen que estar ya porque han pasado más de tres semanas. Uh -huh. Bueno, en el caso de Fidel era recaída. Mm, ahí estará. Y luego el último que cayó, Domingo Esquina, son tres semanas, con lo que, bueno, a priori en una o dos semanas estaría también ya ...a las órdenes del nuevo técnico... ...o sea que se, se va a encontrar con una plantilla... ...que de aquí a una semana van a estar todos sanos... claro ...es que tenemos poca información... ...no sabemos si los entrenamientos se dan fuera... ...se concentrarán, seguirán aquí... ...el Club no ha hecho... ...nada, una, ¿no?... ...oficialmente ni una noticia bueno, en ese sentido... pues ...lo normal es que la semana que viene se concentren una semana en Oliva. Vale. Eso es lo que, por lo que hemos consultado, estaría una semana. Pues tenemos que estar atentos a las noticias que nos cuelga José Antonio en la web y en tu programa Elche en Punta, porque de momento en Teleelch solamente el informativo. Sí, bueno, por cierto, esta noche volvemos a podremos volver a ver el programa Elche en Punta Leyendas. Ah, claro, es verdad, a las nueve y, la, la, no, y cuarto. 10 y cuarto a las el, diez y cuarto. Diez y cuarto, en el horario de a todo gol de los sí, lunes, sí, como sí, no hay a todo sí, gol, sí. esta noche podremos ver ese programa especial Elche en Punta Leyendas. Y, José Antonio, ¿hay repercusiones a ese programa ¿Sí? de... Elche en punta leyendas. Sí, sí, muchas repercusiones y, y muy, muy positivas, ¿no? Eh, por parte de los oyentes, vamos, yo lo, el pulso que he podido eh, tocar en redes sociales, eh, yo creo que los oyentes y los espectadores de Telees quedaron muy satisfechos con ese programa de hora y media de, de duración, desde la finca a la Laguna. Fue un encuentro muy especial, eh, también muy necesario, porque, bueno, el Elche empieza a moverse ahora, ¿no? Pero eh, teniendo en cuenta que es el centenario, pues. Eh, este tipo de encuentros eh, son más necesarios que nunca, ¿no? Y en este caso pues fue súper especial porque eh, hubo jugadores eh, que hicieron un montón de kilómetros eh, porque están en otras partes de España y con tal de reencontrarse con antiguos eh, compañeros. Yo creo que eh, fue un programa a tener muy en cuenta y que, bueno, eso ya queda ahí en la hemeroteca para, para el resto de los años. Yo no sé si Paco será consciente de que él está haciendo leyenda también, <risa> está sí. haciendo historia en el Elche Club de Fútbol. Es verdad, es verdad. Bueno, Qué serio se pone. No, a ver... Nos, sí, nos... porque has adelantado algo del centenario. Pero en nuestro, nuestro objetivo no era adelantar nada, simplemente era hacer un programa especial, bonito, donde rindiéramos homenaje a los que creo que han hecho grande al club... Y en ese sentido pues, ahí nuestro único objetivo no es brillar nosotros, es hacer brillar a los que han eh, hecho más grande al club. Bueno, sí, rendir homenaje a esas claro. personas que han hecho grande al club y a esta ciudad, eh, porque sí, el club sí, pues, ha sido la historia de Elche, ha venido de lo, forma pareja. Lo dije en el programa eh, cuando empieza la década de los 60 eh, en el Elche Club de Fútbol. Elche, date cuenta que tenía 60 70 mil habitantes. Estamos hablando que ahora hemos, eh, hemos quintuplicado, 200. estamos en 240.000. O sea, eh, que durante 11 años el Elche Club de Fútbol eh, fuera el estandarte eh, de la ciudad en ese sentido, yo creo que ha hecho mucho bien y la ciudad ha crecido gracias al Elche Club de Fútbol también. Igual que ahora estar en primera división es una publicidad impagable. Si el ayuntamiento decidiese hacer una promoción para poner el nombre del Elche, Todos los días en todos los medios de comunicación, aunque sean deportivos, le costaría una millonada, sería uh -huh. imposible de calcular y eso es lo bueno que tiene el fútbol, que te pone en el mapa, no solo en el mapa español, sino en el mapa internacional. Pues hay que recordarlo, ese trabajo que realizasteis, eh, Paco, junto con José Antonio bueno, González... Bueno, y con toda la casa, eh. Y con toda, la se casa, volcó toda Pero la vosotros casa. estabais allí, José Antonio hizo el trabajo de documentalista, me consta, y Paco, tú hiciste el esfuerzo de poder reunir, convocar, como mm. un auténtico entrenador histórico, a un equipo legendario, y ahí estuvo pues contando precisamente la historia y, y la esencia de lo que hace grande a un equipo como el Elche Club de Fútbol. Mm, así es. Está muy unido, es patria. Gracias, Paco, a por tí, ese Ros. trabajo, José Antonio, y lo recordamos a las 10 y cuarto. Esta noche. Elche en Punta, leyendas. También se puede ver en la web, que a José Antonio lo sí, colgó. Sí, sí, ahí, <risa> ahí está, en la web de Tele Elche está ahí colgadito. Pues muchas gracias. A tí, Ros, gracias. Hasta luego. gracias.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 Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es Ven a verlo Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. En carretera crevillente.